Mujeres con Historia Esta noche recuperamos del olvido a una científica De hecho es una pionera de la aritmética De la que se conserva un manuscrito del siglo XVIII En la Biblioteca Nacional de España Este libro es Tirocinio aritmético Instrucción de las cuatro reglas llanas María Andrea Casamayor ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. ¿Y es cierto? ¿Quién es María Andresa Casamayor? Aquí la dicen María Andrea. Y es porque hay un documental muy reciente... ...que se ha emitido el 13 de febrero en esa biblioteca... Y hay esa pequeña confusión en la que unos la llaman Andrea y otros la llaman Andresa. Para nosotros va a ser en todo momento Andresa porque en su eh, partida de nacimiento lo indica así. Pero bueno, ella no fue la primera en escribir sobre matemáticas. La primera de la que se tiene constancia fue Álvara de Alba Vitigudino. Ella tuvo el lujo de cursar estudios en la ciudad de Salamanca en 1546 o sea, Álvara publicó su libro dos siglos antes pero el tratado de Álvara se perdió no se sabe en dónde está en cambio el de Andresa ella tiene el digno honor de que se esté este tratado en la Biblioteca Nacional pero os preguntaréis ¿cómo es posible que una mujer publicara un libro hace tanto tiempo? pues es bastante complicado e imposible en aquella época según Rousseau las mujeres debían tener una educación exquisita pero supeditada a los hombres es decir ser de utilidad las mujeres tenían que pues ellos tenían que amarlas estimarlas tenían que, que educarles cuando los hombres eran jóvenes cuidarles cuando eran adultos aconsejarles consolarles en definitiva hacerles las vidas ...fáciles y agradables. Esa era la máxima que se le exigía a las mujeres de entonces. Si se les ocurría pensar por sí mismas... ...tener o dar su opinión o la locura de intentar ser independientes... ...aquello era tildado de locas poseídas u hombrunas. Por tanto, las niñas del siglo XVIII... ...recibían una educación fundamentada en la fe católica el ejercicio de las virtudes y las labores propias de su sexo. La lectura, la escritura y las matemáticas mmm, brillaban por su ausencia. Pues bajo esos auspicios, taciturnos y mal encarados, María Juana Rosa Andresa Casamayor y Coma tuvo la valentía de atraverse a escribir un tratado y no solo escribirlo, sino también publicarlo. María Andresa era la séptima hija del matrimonio formado por Juan José Casamayor, de origen francés, y Juana Rosa de la Coma. Sus padres estaban al frente de un negocio textil. Y en aquella época, la colonia francesa controlaba los negocios en Zaragoza. Porque María Andresa es mañica, nacida, según dicen, el 30 de noviembre de 1720, en la capital aragonesa. Dicen los que la conocieron que de muy pequeña destacó por lo bien que se le daban los números. Ella sufría viendo cómo los comerciantes se aturullaban con los cambios, las equivalencias y el peso de las monedas. Por eso decidió, con tan solo 17 años, escribir un tratado con un lenguaje muy asequible para todo el mundo. Para que todos lo entendieran y a la vez, con multitud de ejemplos de compra y venta, para que los comerciantes sobre todo les sirviera de guía quien le animó y ayudó a que el objetivo se llevara a cabo fue además de su padre su más estrecho colaborador Pedro Martínez quien procuró y asesoró a la hora de la publicación pero había un escollo en inicio insalvable este era que una mujer no podría publicar y en el hipotético hecho que lo hiciera los hombres a los que iba dirigido este tratado pues claro no le harían caso solo por ser una mujer su autora por tanto ella y sus dos apoyos decidieron que lo mejor sería firmar la obra con seudónimo y así se hizo casa Casamayor de la Coma firmó su tirocino aritmético como Casandro Mamés de la Marca y Arayoa, un auténtico e ingenioso anagrama en el que se ocultaba su verdadero nombre. Casandro se permitió el lujo de dedicar el libro a la escuela Pía del Colegio de Santo Tomás de Zaragoza. tiene ningún conocimiento de que María Andrés acudiera a ese colegio, pues en su época era un colegio restringido a las femeninas por tanto no sabemos cuál fue el motivo de la dedicatoria si acaso, a lo mejor apuntalar al posible autor masculino como escritor académico para que nadie especulara con la posibilidad de que fuera una mujer la verdadera autora La verdad es que se nos escapa por falta de pruebas la posible relación de María Andresa con dicha escuela pía. Sea como fuere. El tratado aritmético fue un auténtico éxito. Los ganaderos, agricultores y comerciantes... ...además de aprender o practicar las cuatro reglas elementales... ...como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones... ...también comprobaron cómo manejar las unidades de longitud... ...peso, volumen, las diferentes monedas y sus equivalencias. En ese tiempo se manejaban doblones, reales, libras, escudos... Bueno, pues la destreza aritmética y la forma divulgativa de contarlo, de cómo lo hacía María Andresa, hizo que el tratado aritmético fuera imprescindible. Más adelante escribió un segundo libro, este era de aritmética avanzada y lo llamó El para sí solo. Este libro estaba enfocado a personas que controlaban más del tema, pero resulta que no se publicó. El manuscrito quedó en manos de sus herederos que nunca se preocuparon porque viera la luz. María Andresa era una rareza de su época Ella nunca se casó Se supone que no quiso casarse Y tampoco optó por la segunda opción que tenían las mujeres Meterse a monja Me preocupa que con tantos números No encuentres un buen hombre que quiera casarse contigo Padre, yo no quiero un marido al que tener que obedecer Parece ser que el negocio familiar, pues, tuvo sus problemillas y ya no había dinero que heredar. Por tanto, ella, como no quiso casarse y tampoco quiso entrar en ningún convento, cuando sus padres fallecieron, tuvo que ganarse la vida para subsistir y se dedicó a dar clases a las niñas en las escuelas de la ciudad. Fue una rareza de su época, como hemos dicho, una mujer económicamente solvente, e independiente en pago a sus servicios también le asignaron una casa que aún se conserva hoy en la calle Palomar de Zaragoza edificio que subsistió durante los sitios de Zaragoza en la lucha contra los franceses María Andresa falleció en la capital aragonesa el 23 de octubre de 1780, casi a punto de cumplir los 60 años. Mucho tiempo atrás se ha reivindicado su figura. Por ejemplo, en 2009, el ayuntamiento de Zaragoza por fin le dedicó una calle. Y en 2018, ¿habéis oído bien? En 2018 fue incluida en la tabla periódica de las científicas junto a científicas de todo el mundo. Dile que se son Ahora coincidiendo con el 300 aniversario del nacimiento de María Andresa la directora Mireia R. Abrisqueta ha filmado el documental La Mujer que Soñaba con Números donde incluye a personajes ficcionados como el conde de Aranda para contar cómo era la época del siglo XVIII de Esos catalanes del norte van a ver cómo se hace un canal No habléis así de los holandeses Sin sus florines jamás lograremos acabar el canal Mireia ha querido así hacer justicia con la figura de María Andresa hacer que la gran mayoría de la gente conozca por fin a esta pionera de la ciencia que ayudó a sus coetáneos a manejarse con los números asunto que les resultaba bastante complicado hasta que llegó ella como una auténtica heroína rescatadora La gran pasión que en este desdéno maldito estoy de amor